tema que el movimiento tiene que empezarse a hacerse cargo para poder este tener una, una mirada mucho mucho más nacional con respecto a los a todos los acontecimientos que nos están pasando en este mismo momento en este mismo en este momento, mismo momento histórico por eso lo reafirmo creo que el 55 fue el hecho más desgraciado que nos tocó vivir al pueblo argentino en todo el siglo 20 y lo que va de este siglo 21, ¿no? Bueno, un abrazo fuerte a todos los compañeros. FM 89.3 radiográfica. radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Se parte de la comunidad Radiográfica. Se parte de la comunicación popular.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 Polo de Construcción Popular, integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios. Centro de Salud Número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radiográfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la Comunidad del Sur de la Ciudad.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 ¿De la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Apaga la tele y encendé la radio. Mm. Quédate en casa, cuídate. radio gráfica un barbijo que te cuida, pero van las orejas. Fin de Espacio Publicitario. Green so blue Smell think to myself What a 19 horas 6 minutos Aquí Hernán Vázquez nos avisa, dólar ahorro suman una retención del 35% a cuenta de ganancia ¿Vieron? Les cuento que salió el dólar puré, yo quiero dólar puré. Crisis en Perú, se pregunta si hay suficientes razones para destituir a Vizcarra. Ojo, no se metan con el chino Vizcarra. Hernán Vázquez también nos cuenta que Ramos Padilla procesó un financista que blanqueaba fondos y la Uya registró un leve repunte en el empleo industrial. Siguen llegando los mensajes Daniel Graves, Alberto Pérez, eh, Gladys Morel, Francisco Fracaroli y Sara 12. Gracias a todos. Leemos todo lo que nos envían y ahora le damos la bienvenida al productor general de la Señal Medio, hombre de Telam, querido amigo Daniel Glanspig, el Kapanga. ¿Cómo estás Daniel? Gabriel Fernández, el hombre de la fuente segura. ¿Cómo anda, Tripero Viejo? Tripero, no, vino. Muy vino bien. Vino, no. Acá me pregunta si hay algún problema con el COVID, con Atlanta. Bueno, ahí, este, sí, hay... hay sí, hay problemas. ¿Están todos contagiados ahí también? Dice, dice Hernán <risa> Básquez, miren todo lo que pasa para que Atlanta no juegue en primera. La todo, mira todo lo que hay que hacer. Bien. El mundo se conmovió, se movió, se movilizó negativamente, ¿no? Se, se guardó, el mundo se guardó en sus casas para que el bohemio no suba a primera división. Es una cosa realmente... Eh, eh, es, el, es el eje del problema. Eso es lo que El eje sí, del problema de la humanidad para, hoy, digamos. Para que gimnasia descendiera con Maradona. Daniel, sí. eh, qué semanita la, la pasada, ¿no? Ahora vamos ¿Cómo? con la Perdón, actualidad. A, a, a, no te escuché, ¿eh? ¿Qué? Qué semanita intensa. Ah, la, la semanita, la, la, sí, la... sí, caliente, picante. Ahora vamos con el hoy, pero ¿qué te quedó? ¿Qué rastro te quedó del levantamiento policial, del debate sobre Sergio Berni? ¿Qué rastro te quedó? Y ahí me parece que hay... hay el, el balance que yo hago, así muy general, para no ir al detalle y pasar después a, a, al hoy, es... Eh, dos, dos conclusiones que se vieron ahí, que se notaron, me parece que se, se instalaron inclusive una, que hay grupos que van al desgaste, a la desestabilización e inclusive montándose y no tanto, ¿no? porque a veces sale de la propia fila pero en este caso la semana pasada eh... debajo o arriba o al costado de un, de un reclamo salarial eh dentro de la policía bonaerense, pero fuera también eh, hay una resistencia a una determinación del gobernador Axel Kicillof de conducir política y civilmente a la policía de la provincia, la provincia de Buenos Aires. Y, y, y, y además un siempre un intento de un desgaste mayor que se intentó, pero levemente, porque lo de, lo de, lo de Olivos estuvo desaire de, de de de pares de ellos, digamos. Pero si sí es un eh, eh, se notó más como cuando uno dice la pandemia expuso la desigualdad en el mundo, ¿no? Y en la Argentina, la desigualdad expone algunos temas que algunos percibían pero no lo no los observaba tan eh, tan cerca. Bueno, el conflicto policial de la semana pasada expuso grupos que, que quieren golpear eh, definitivamente, que es muy antiperonistas, muy antiperonistas, este, pero por otro lado también Se, pu pu se pudo observar una reacción rápida y eficiente del gobierno. Del gobierno argentino, uh -huh. del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para desmantelar, en principio, ese no es desmantelar, definitivamente, pero sí eh, aquietar y, y construir desde la concepción del gobernador, ¿no? Con respecto a la policía, que es conducción Correcto. civil y conducción política. Y, y además el... el el, el, el, la gran determinación de, de Alberto Fernández de eh, retirar el exceso de presupuesto que estaba fijado para la para el sostenimiento de la policía metropolitana y de la policía en la, en la capital federal, que vuelva a la nación y que la nación este, implemente ayudas financieras para la el, el, el reordenamiento de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires. Es, es, es está al nivel es está a nivel y el, de las decisiones y, de las y, últimas dos o tres decisiones de Alberto Fernández en cuanto a declarar servicio público internet y demás, claro. en cuanto a meter el impuesto a la riqueza eventual y por única vez que ya entró a, al Congreso, digamos, uh -huh. está a ese nivel. Este, correcto. ¿El cruce entre Bernie y los organismos de derechos humanos deja huella interior? Sí, deja huella interior, pero vos fíjate que que el documento de abuelas y de madres no fue un documento tan duro. Ahí hay uh -huh. una estrategia que yo me, yo me permito aprobar, digamos, me permito confiar. Eh, es un, El ministro Bernie es un ministro de la provincia de Buenos Aires, o sea, es un ministro de seguridad para un proyecto de industrialización de la provincia. No es el proyecto del Rintondo, digamos, o, o inclusive no es el proyecto de, de de seguridad que tenía Scioli. Hay hay una ruptura eh, que que está pensado desde la cabeza de Quisilo y de Cristina y de Alberto Fernández. Eh, que, que poco tiene que ver con los los últimos años de la policía de la provincia de, de la seguridad en la provincia de buenos aires el, el, el, el último gran intento de conducir la, pol la policía en la provincia de Buenos aires eh, y generar una política eh, que tenga que ver con con, los, con el campo popular fue felipe solá como gobernador Arlanian como ministro de seguridad después yooli uh -huh que desarmó la reforma policial de, de Solar Lanián, eh, lo que hizo fue convivir, eh, eh, tener una relación bilateral con la policía de la provincia de Buenos Aires. Eh, es decir, eh, eh, la la ha dejado eh, autogobernarse y parecían dos estados que, que tenían que convivir eh, ni hablar de Vidal no Vidal Ritondo creo que ahora eh, eh, va por otro lado ese, ese ese tema y creo que Bernie eh, que, que insólitamente o paradójicamente eh, tiene muchísimo apoyo de los sectores populares más empobrecidos de la provincia okay. uh -huh. y, y, y hay una parte de Pero de nosotros, de los, de los compañeros, de, de la militancia que, que lo cuestiona muy duramente. Yo creo que es una muy buena estrategia por ahora. Estamos hablando de... Es, todo es La política tiene una dinámica, vos lo entendés mejor. Pero me parece que hay una política de Axel Kicillof, creo que con intervención de Cristina también, por la cercanía que tiene con Kicillof, eh, principalmente de ellos, de... De, de visualizar que la unidad del campo popular en la provincia de Buenos Aires es, por ahí me, me arriesgo mucho al decir esto, pero yo lo sintetizo así, es Kicillof y, y, y el núcleo del de gobernante de la provincia de Buenos Aires por izquierda y Berli por derecha, creo que sí, abarca sí, todo, todo ese campo. Esa es, la, esa es la, la hipótesis que hemos trabajado, porque creo que el, el intento alrededor de Cristina es muy inteligente. Eh, ahora hay que, tener que Berni, otro Yo banco no a que... Berni, le doy mi confianza Ay, a Sergio entiendo, Berni. Entiendo, eh, eh, yo creo eh, que eh, hay un elemento más que hemos marcado estos días que a veces no se tiene en cuenta y es debido a la propia banda, lo etéreo del tema seguridad, eh, transformado ya no en seguridad sino en sensación de seguridad, ¿me entendés? Eh, pero hay que gobernar las expectativas también, Gabriel. Hay que gobernar, hay que gobernar la sensación. Bueno, por, por, por eso, eh, todos ellos, en realidad si vos hacés un sondeo de opinión pública, nadie sabe si desarrollaron una buena gestión o fracasaron. ¿Por qué? Porque los